p o s e n t a r s e amados, como hemos visto estos son los últimos capítulos de. Estos libro... ...Valmibar... <coughs> ...en últimos capítulos relatan que nuestro pueblo está próximo a la conquista. De la tierra prometida, después de cuarenta años, que demoró la travesía por el desierto, <coughs> debido al p e c a d o de los jefes de l astigas. Que dieron un informe negativo a su regreso cuando fueron a explorar la tierra, esta tierra. Hoy serían dos parachos, como pudieron observar. Por tal motivo, l l e v a por nombre m a s e y Eh, perdón, Matot y Masei. Matot significa tribus, Masei significa viajes o etapas. En la primera sesión de la Torah contiene una serie de instrucciones relacionadas. Con la solemnidad de ciertos votos y promesas hechas a Hashem. Y deseo, pues, precisamente comenzar mi alocución del día de hoy sobre el paso. t que dice: El hombre que haga una promesa ante Adonai o haga un juramento con la finalidad de prohibirse algo a sí mismo no ha de profanar. Su palabra, todo lo que salga de su boca, cumplirá. El hombre que haga una promesa. El tema de las promesas y los juramentos está catalogado. En el judaísmo, como un asunto muy serio y dedicado. El hecho de no cumplir con lo que se ve, primero, el hecho con lo que se promete, implica un pecado de graves proporciones. Y riesgo a la vez. En pocas palabras, es preferible no prometer nunca, ni mucho menos jurar. En el caso de ...en que una persona quiera comprometerse a algo, es mejor decir. b e l i s Neder, b e l i s Neder, que crece sin promesa antes de Jesús. El versículo 3 incluye tanto a lo que se promete a lo promete, que se promete, perdón, para cuestiones sagradas como ofrendas. Donativos como para cosas mundanas en el comercio, en el hogar o en lo social. ¿El s e señor qué? ¿El invitado? ¿El <coughs> e l i n v i t a d e a d o Porque todo lo que dice la persona lo expresa ante Dios. a o i m o porque yo no he ido a la presencia de Dios para prometer. Déjeme decirle que Dios es omnisciente, p e r d ó n es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento. Todo lo que salió de su boca, cumplías. El hombre, a diferencia del animal, se distingue por el hablar. El hablar. Y el uso y cuidado de este don es su condición. Parafraseando, O sea, ese gran don que j a c é n te ha dado, la única comisión fue que tenga mucho cuidado con el uso de este don de hablar, de que debes usarlo bien. Una de las cosas principales que encontramos. Al principio de esta p a r é n t e Matoch, o es la importancia de hablar d e habla. r Como vemos a través de toda s la s t o r a s la principal arma del judío es el habla. Un judío que no habla, No es j u d i o Pero por hablar, tiene que cuidarse mucho lo que, lo que vamos a decir. Pero lo que tú piensas, eso vas a hablar. Es tan importante lo que tú piensas, porque así vas a actuar. Debemos r e c o r d a r n o s de la p a r i a i d a d Balak, el Señor tuvo que transformar los pensamientos de b i l á n para que pronunciara palabras de bendición. Uno tiene que pensar bien antes de hablar y saber que va a hablar. Por eso siempre nos metemos. En p r o b l e m a porque no pensamos antes de lo que vamos a hablar. Parece i r a que hablamos y después pensamos. El hombre es un ser pensante, amado. Es decir, piensa, razona, saca conclusiones, prevé consecuencias, etc. antes de actuar. Podemos deducir que el hombre primero piensa y luego actúa o habla. De la misma forma, todo ser humano, en sus cabales, habla de acuerdo a su forma de pensar. Si observamos a un profesional, c u l t o letrado, intuido, que tiene un nivel de educación bastante elevado, piensa y habla diferente a una persona que tiene otro nivel inferior. Pero como toda regla tiene su excepción, Encontramos personas de ese nivel que se han superado y se han hecho notar en la vida, sencillamente porque tuvieron pensamientos positivos, pensamientos edificadores, pensamientos de fe, pensamientos de victoria, de confianza en el Hashem. Y por supuesto, actuar de acuerdo a esos pensamientos guiados por el Ruja Akados. h Y en este último, algo, en esto último, algo énfasis. Debemos de ser guiados por el Ruja Akados. h Cuando uno habla cosas. Prohibidas para ver, no edificantes, que no construyen, sino lo contrario, que destruyen, son pensamientos provenientes de que no son pensamientos guiados por Hashem. n es e n e cita que cuando una persona habla, De una forma desmedida, sin control, profana su boca, profana su lengua. Y el resultado es que sus oraciones, sus t e f i l o s no son escuchados. Porque de una fuente no puede venir agua dulce o a g u a j o O agua amarga. Entonces, es por t o lo contrario, ...cuando una... por el contrario, cuando una... uno se cuida en lo que va a decir, cuando uno se cuida en lo que dice, sus palabras son recibidas, son convertidas en bendiciones. Para tu vida y para los tuyos. Los pensamientos están siempre con la persona. Déjeme decirte que ellos se acuestan y se levantan contigo. Los pensamientos siempre están allí. Se acuestan y se levantan con nosotros. Entonces, saca una conclusión muy simple. Si、sí, ¿no? sí、nos acostamos y nos levantamos con pensamientos, los cuales, llevándolos cautivos a los pensamientos de Mesías Jesús, n o s harán prosperar y superar. r q u i é n o、oh, y o、no. q u i é n q u i é n ¿Sí o no? O de lo contrario, si en nuestra mente, si en nuestro corazón d i v a g a otros tipos de pensamientos, pensamientos adversos, ellos nos harán hundir en la, en la derrota. En el odio y en el rencor. Dice Segura de Corintios: Diez cinco. Todo pensamiento humano lo sometemos a quién? A Masía. ¿Para s qué? Para que lo obedezcan a quién? A Él. Llegamos juntos. Todo pensamiento humano lo sometemos a Masía para que le obedezca a Él. Amén. Amén. Te das cuenta, nosotros tenemos la potestad de alejar todo pensamiento individuo, contrario a la voluntad de Jacer. Es igual, amado. Cuando ustedes llegan, alguien, c o m decirle algo de alguien, usted tiene la potestad de cortar esa maldición. La oración, ojalá. No me digas nada. Lo que me vas a decir, me va a edificar. Lo que me vas a decir, vas a hablar bien de, de, de, de mi amigo o de tu amigo. Cótalo. Usted es el responsable, porque usted es el que puede cortar esa mala influencia, esa mala. el, el triple asesinato, como lo llamamos. Asesinar al que habló, asesinar al que escuchó y asesinar al de quien ha b l a d o Debemos todos d e s h o m e n z r nuestros. Pensamiento a Jacén y, y a su palabra. Amado, no es nada más peligroso que un pensamiento sueltos y no sujeto a la v o l u n d a d de Jacén. Son pensamientos volátiles a n d a por ahí. Una persona. Que no tenga sus pensamientos sujetos a h a c s á n como lo citamos hace poco, todo el pensamiento humano lo sometemos a Masías para que le obedezca a él. Los pensamientos no sometidos a Yeshua. Puede llegar a cometer cualquier, cualquier locura, i d e s e n c i a perversión, Al final, pecado, cualquier pecado. Entonces, debido a que sus pensamientos, sus sentidos no colidan. No se sujetan a los de, lo pensamientos del Eterno. Esta persona está en, en sí misma dividida. Y p u e d e n esto lo conlleva a dividir otras, a otra persona. a s u í hay una gran lesión, amado. Cuando alguien no tiene los pensamientos, Que tenga pensamiento que no coidan con el líder de su congregación, es una persona dividida y lleva a la división a otra persona. ¿Por qué? Porque están imponiendo su pensamiento y su forma de hablar, no s u g e n t e A la santa voluntad de Hashem. Así nos va a permitir. Hashem B'Shalom. La enseñanza que nos deja esta reflexión es la siguiente: si no sujetamos y sometemos nuestro pensamiento, santa A la v o l u n t a d de Jacén, siempre estaremos en alto y bajo, altos y bajos, corriendo el riesgo de que en cualquier momento, en cualquier lugar y circunstancias, hagamos algo de lo cual más adelante tengamos. Que arrepentirlo. ¿no? Muchas veces, cuando estamos emocionados, o cuando queremos tener o lograr algo, que a le g o l hacemos promesa a Dios. Incluso busca a otra persona para que hoy por u ella. Para que pueda cumplir esa promesa. Y Luego no la cumplimos. Hacemos pacto con el, con el Eterno, que luego no lo cumplimos. Luego pasan los días, pasan semanas, pasan los meses, y pronto se nos olvida. Cumplir lo que le prometimos a Dios. Tal vez pensamos que, que esto no traerá consecuencias o b r e nosotros porque no vemos nada que nos a f e c t a nada que nos suceda. Pero un día daremos cuenta. De todo lo que hablamos y prometemos. El Señor dice en su palabra, Mateo 12, 36-37, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque sus palabras serán justificadas. Y por tus palabras serás condenado. Fíjese, amado, a veces leemos los versículos y no, no, le, no le tomamos la importancia del, del, del versículo. f í j e s e que nuestra, no es llamar el alma, es queda ligada al voto que prometimos y tenemos que cumplir. Ya si no, hablando, hasta ver Moses dijo en capítulo 30, versículo 2, habló Moses a los hijos, a los jefes, De la familia de los hijos de Israel diciendo: Esto que Adonai ha mandado. Cuando alguno hiciere voto Neder Adonai, o hiciere juramento s h i v u ligado su alma, ligado su alma. Con obligación, llegando su alma con obligación. No quedará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es tan grave, como dije al principio, que el asunto del voto y el juramento es tan grave y serio. Es de jurar, por ejemplo, el s a b a o francés, r a s h i d e Bendita Memoria, dice lo siguiente: puesto que un juramento, o sea, una y e b u á obliga a la persona a realizar c i e r t o a c t o Se podría pensar que, aún si la persona jura cometer un acto prohibido, que la haya obligada a hacerlo, aunque este esté prohibido. Así dice r a s í el s <coughs> e r v i o francés. Yo juro que voy a robar. Bueno, va a tener que robar. Porque está llegando su madre a el juramento. ¿Está entendiendo? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios hacer esto, hacer aquello, dejar de hacer tantas cosas en nuestras vidas? ¿Cuántas palabras h a b l a d r a s habladas? ¿Cuántos pactos no cumplidos? ¿Cuántas promesas incumplidas? Ayer me, ayer, me, ayer me comieron un dulce que era para mí. Y ahí se empezó a quedar afectada. s Ahí están. Sabía que al hacer una promesa o un pacto con j a c e n quedamos ligados por, la, por las palabras de nuestra boca y que debemos de cumplir. Debemos de cumplirla. En la Torah está escrito en Proverbio 6, 2: Se hacen enlazados con la palabra de tu boca. Y has quedado preso en los dichos de s u boca, en s u s labios. Enlazado el peso. Cuando hacemos una promesa a Dios no la cumplimos, n o convertimos en unos mentirosos. Si yo digo a mi hermano, vean, yo, yo le prometo otra cosa y después y o lo cumplo, ¿qué soy? h a s m i r Salam h a s m i r Salam Profanamos n u e s t r a boca y él dice que los mentirosos. No entrarán en el reino de los cielos. Es por esto que Jesús no se solta en Occidente. Según está escrito en el e c c l e s i a s Cuando f u e r e a la casa de Dios, guardas tu pie y acercaste más para oír.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 Mejor es que no, prometas, que no prometas y no que prometas y no cumplias. v e a n esto, amado. Nunca nuestra boca nos hace pensar. Perdón, nuestra boca nos hace pecar. La palabra. Siguiente, dice lo siguiente: la palabra de la, la Tanaj agrega lo siguiente: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, p o r q u é hará que j a se enoje a causa de tu voz y que destruya. La obra de sus manos, donde abundan los suelos, también abundan las vanidades. En muchas palabras, más tú, d i m e a Hashem. Amén. Luego una p a l a b r a una pregunta: ¿Será acaso <coughs> por esto? Que a veces no prosperamos en nuestra vida. Cuando hagamos promesa al Señor, debemos estar quietos, tranquilos, haber meditado en nuestro corazón lo que le vamos a decir y prometer. Porque como judíos, No nos movemos por emociones, sino por fe. No dejes que un momento de emoción te haga decir cosas que después no puedas cumplir. Y p e que es contra Jesús. Veamos la contraparte. En cambio, la contraparte. h a c e n cumple lo que dice. En nuestras oraciones que hacemos diariamente, hay unos cánticos selectos que dicen: Bendito es Él que habló y se hizo el mundo. Bendito es Él que dice y hace. Bendito es Él que decreta y cumple. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Ayúdame. Amados, voy a hacer una pregunta, pero no la conteste inmediatamente, De que yo mismo voy responder a voy a responder a mí mismo. la Que voy a ponerme en sus zapatos, como dicen, o m i r a que mi s pie s no es t á n grande, s no como como pie de ladrón.、No、<risa> Habrá alguien. Aquí que has creído en algún momento que Hashem se ha olvidado de sus peticiones. ¿Cuántas veces hemos pedido algo y, y hemos pensado que Hashem no nos cumple? Yo no sé si a usted le ha pasado. Voy a, ver, voy a ser sincero, a mí sí. Hace un año lo pensaba así. Por eso dije que iba a r e s p o n d e r a mí mismo. o、okay? Ahora, respóndese usted mismo. ahora. Estudiando, está para allá. Vi un devocional de estudios de los Salmos que dice que aún los escritores de los Tejidim, de los Salmos, muchas veces se preguntaban también: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayudas? ¿Dónde estás? Que no siento que me estás ayudando. A pesar, a pesar de su amor por h a s h e m estas personas muchas veces se sintieron abandonados, maltratados, por, no por Dios, sino por la humanidad. No encontraban garantía de seguridad en su cercanía con Dios. ¿Qué sintió Jesús a punto de morir? Jesús a punto de morir sintió que Dios le había abandonado. Papi, no, eso es así. Él, allá en el gorgo, está colgado, e x i s t ó el s a l ó o 22, 1 y 2. Dice: Elí, Elí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí? Salvación y la palabra de mi clamor. En, la, en el m a d r i n está allá, listo. Entonces decíamos, e l í e l í que es el Dios mío, él es Dios, e l í mi Dios. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Oye, porque estaba crucificado, e a colgado en un madero. ¿Y qué mal hizo Yeshua? Ningún mal. Un hombre que nunca pecó y se sintió abandonado. Por Su padre, Dios mío, que amo de día y nos responde, y de noche y, a, y no hay para mí reposo. Estos dos versículos es claro que Jesús se sintió abandonado. En los salmos podemos ver cómo aún lo mejor es. Hombres sufrían angustia y se sentían abandonados. O sea, no se sienta mal si se ha sentido, si, si, si se ha sentido de, de esta manera. De aquello sentían lo mismo que sentimos nosotros. Y ellos escribieron los salmos. Lo que estoy tratando de decirte es que precisamente que cuando nos sentimos abandonados y que j a c e n no nos escucha, en un salmo, e l Salmos el salmo 37, Los versículos del 1 al 9 nos dicen: Nos dice a través de David, los, vamos a ver, no ten pacientes, primeramente, a causa de los marinos, ni tenga envidia de lo que hacen i ni q u i d a d r s e porque como hierba. Serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confíen a d o n a i No que impacientes y burados, confíen a d o n a i Versículo 3. Y h a c el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deléctate a sí mismo en adorar, y él te concederá las peticiones de tu corazón, y conviene a, a adorar a tu camino, y confíe a Él en él, y él hará, exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio a r a entrenar y espera en él. No t r ates por motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y d e s e c h a el enojo. No te excite n e d o En gran manera, alguna ha c e r l o malo, porque los m a l i n o s serán destruidos, pero los que esperan ganar, ellos heredarán l a t i e r r a Amén. Hay, cierto, hay ciertos pensamientos claves que nosotros necesitamos entender en este salmo. El e c h e que sabemos nos habla a nosotros como judíos, especialmente como hijos del pueblo de Dios, para mostrarnos los pasos que debemos Que debemos、eh, comprender y asimilar en nuestra vida. Como punto uno es: no seamos impacientes. No seamos impacientes. Sí. Esto nos pasa a nosotros porque a veces somos muy impacientes, no nos gusta esperar. Bueno, yo soy uno, no me gusta esperar. O sea, pero no me gusta esperar cuando voy a buscar a alguien y que yo tengo que, que esperar. O sea, que yo voy a buscar a una persona para llevarlo a este país y yo tengo que esperar. O a sea, mí no me gusta. A veces me da ganeco. O sea, ahí, por f y d e j a r o b o t a d o A ver qué pasa. Nos nos impacientamos tantos,、eh, nos impacientamos tanto y tanto, que a veces decimos: ¿Cómo puede ser que mi vecino, que es así y así, Que no es creciente y tiene muchas cosas ahí. Yo no tengo nada. Yo trabajo, soy honesto, trato tra de cumplir lo que dice Astorán, y sin embargo, no prospero materialmente como él. ¿Qué dice Rey David en el Salmo? No ten pacientes. Muchas veces, amados, también decimos: ¿Pero cómo es posible que yo, que trato de buscar a h a y e n honestamente, que trabajo, que me esfuerzo, tengo. y lo que tengo, lo que tengo son puro s problema, y nada más. El salmo nos hace pensar y nos da una tremenda lección donde dice: no ten pacientes. Nada más, no, no ten pacientes. Como segundo punto, confiar. Debemos de descansar e s a s promesas. Debemos aprender a descansar. La promesa de h a c h e m Al hacer esto, nunca fracasaremos, porque Dios nos falla. Dios nos falla. Dios nos falla.、Amén. Hashem no deja de cumplir su promesa. Nosotros sí, él no. Él se la cumple. Debemos de tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros descansamos en nuestras propias promesas porque pensamos que algo es bueno para nosotros, pero no todas nos son convenientes. q u é e o que dice la palabra: todo lo más lícito. Todo no conviene, todo me es lícito, más no, no todo edifica. Tercer punto: confiar en Hacen. Confiar en Hacen es estar convencido de que su palabra él te asegura. Del que estará contigo y te levantará por encima de las confusiones y dificultades de la vida. n o temas, porque yo estoy contigo. No demayes, porque yo soy tu Dios que te fuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Amén. Eso significa, amado, que puede ser que tú no tengas una respuesta de cómo logras salir adelante de la situación en la que te encuentras, por, pero que si、sí、depositas tu fe y crees en Él y le crees a Él, puedes estar seguro que Él lo hará. Porque una cosa, como siempre digo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en, a Él. Cuarto punto: de dictarnos. Como dice el Salmo, muchas veces en verdad nos especializamos en, los, en las peticiones. En nuestro corazón y dejamos de dedicarnos de, de en el Señor. Porque nos apoyamos en l a p r e c i s i ó n e s de nuestro corazón, en vez de dedicarnos en el Señor. Adonai debe ser la pasión más grande de tu vida. La vida de s tú, como un, como un judío creyente, debemos amar, debemos alabar, debemos adorar, agradar a Hashem. Como está escrito, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda, tu, con toda nuestra mente. Debemos fijar nuestra mirada en Él, ser obediente y ser fiel al Señor. Porque también debemos ser leales al Señor, fiel y leal al Señor. No podemos dedicarnos en Él a menos que creamos que Él puede cumplir perfectamente todo lo que Él. Promete y da r n o s lo mejor que necesitamos para nuestra vida. Quinto, descansar en Yuje, Bajé y bendito sea. Jacén nos pide que tengamos plena c o n f i a r s e en Él. Que realmente, si descansamos, Completamente en todos nuestros caminos y propósitos, poniéndolos en las manos de Dios, nuestra vida estará libre de ansiedad. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Debemos tener en cuenta que los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros, obviamente. Pero Hashem dice que no nos preocupemos por esa diferencia. Dejemos que nuestra vida descanse en, en lo que Él ha de ser. Todo lo que hayas encomendado, Él lo hará prosperar para tu bien. Él hallará medio de sacarte de sus apuros, de desvanecer sus temores y de cumplir t u s deseos. Hará que te manifieste que es persona honesta. Y que s u s asuntos marchen bien, por muy difícil que veas el panorama. Si nos s e m b r a m o s en guardar una buena conciencia, amado, bien podemos dejar a Dios el cuidado de p r e s e r v a r n o s un buen n o m b r e Amén. También dice la, el Salmo. Guarda silencio y espera. Guarda silencio ante a d o n a l Es decir, no nos quejemos. Eso o que significa. No quejarse. Guardar silencio y esperar. Amén. e Y lo que voy a decir. En lo que voy a decir, debemos por todos los medios de cuidarnos de no actuar de esta manera. Hay muchas personas creyentes que viven en este mundo quejándose de la vida, quejándose de las circunstancias, y de esa es la manera, manera de esperar. Debemos esperar en silencio, sabiendo lo que adorar ha de hacer. Él hará justicia. Podría estar en m o d a de la justicia divina. Él hará. Hay que esperar. Estemos tranquilos, amados. Seamos pacientes. Si cree en. En, en él, ten e la seguridad de que ...de que... todo obrará para s u bien, aunque no sepa cómo ni cuándo. ...ven... Él tiene a su cargo la batalla de nuestra vida, es el capitán que dirige. n u e s t r a batalla con t r a el enemigo. Deja que él se encargue, entonces. No te alteres. No te enojes. A ver que prospera el que hace maldades. Que esto no te motive, amados, a, a imitar su maldad. Esperemos en silencio y él hará lo que ha de, ser, de hacer. Casi siempre j e s ú s utiliza la espera para, qué? para enseñarnos y prepararnos de manera, de manera tal que podamos estar listos para hacer buen uso de las bendiciones que él. Nos brinda y que e s t a s sean duraderas y positivas en nuestra vida. Si aún estás esperando una promesa, d e h a s h e m no te desesperes. El tiempo de Dios, como, se, como dice, es perfecto. Utilice ese tiempo p e r f o De espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarte en ese proceso. Los hijos de Dios no serán avergonzados, aunque muchas veces parezca larga espera. Adonai, nuestro Dios, actuará en el momento. Más inesperado y de la manera más sorprendente.、Amén. Espera en, tu, en su justicia, dice el Salmo. Espera su justicia. Así va a ser justicia.、Amén. Así va a ser justicia en Venezuela.、Amén. Por esas madres. Esos padres, esos familiares que han pedido r a sus hijos, a sus esposos, el Señor va a ser justicia amado. No escapará el que ha hecho mal. No escapará la justicia de Dios. Los marinos, los perversos, esos que vemos prosperar. Eso que vemos moverse con tan, con tan buena actitud. Eso que juegan con el bienestar de los pobres. ¿Les suena parecido algo? El a m b i e n t e Eso se ha destruido por algún azote repentino de la justicia divina. Para esos m a r i m o s dice la palabra en d e u t e n o m b r e mía es la venganza la retribución, y a su tiempo su pie r e s b a l a r á porque el día de su afición está cercano, y lo que, que es está preparado se apresura. Van a tener que coger y e n c a m a r s e pero de nada le va a servir, amado. Y Romano 12, 19 dice: No os venguéis vosotros, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Amén! ¡Amén! Pero los que depositan su confianza y tienen la virtud de esperar en a d o n a i ellos h e r e darán la tierra y todas las promesas de Jacinto. Yo quiero que hagamos propio estos seis consejos prácticos que acabamos de leer. No seamos impacientes, primero. Dos, confiemos en el Señor. Debemos de editarnos de en Hashem y sobre todo de s cansar en Él. Quinto, guardemos silencios y e s p e r e m o s calladamente. Y por último, esperamos su justicia. Recomendamos, recomiendo este mensaje. Podemos decir entonces, r e c o m i é n d a t e a d o n a l h a c h e m sabe lo que está haciendo, no, no nos preocupemos por donde nos lleva, él sabe cómo podemos llevarnos. Así como nos pone a prueba, él también nos va a A dar la salida. No quisiera que se pusieran de pie y que todos, y todos, digamos lo siguiente, repiten conmigo. Allí en su puesto, con toda cabaná, con toda Concesión, s amado. Cada palabra que va a pronunciar sea desde su corazón. Acordemos lo que acabamos, d el t e m r que hablamos al principio: la palabra. Habla lo que está en tu p e n s a m i e n t o en tu corazón. Vamos a decir: No estaré viviendo en el mejor momento. En este día, pero voy en camino a lo que Jacén ha prometido. Sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mis hijos y sobre mi cajal. En este año salgo de esta escasez. En este año salgo de esta dificultad. Así me ha venido procesando. Voy Camino a la promesa que h a s h e m ha hecho sobre mi vida y algo poderoso me va a suceder. Amén Adonai Tu e r o í n Él va contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. Dijo el Señor. Gracias, Padre Santo. En este momento vamos a enquilar nuestros rostros. Cierre sus oídos y vamos a, a, a perdón, cerrar nuestros ojos, no los oídos, a b e r o o í d o y cerrar los ojos. Nuestra cabeza va a llevar una oración por todos nosotros, por esta palabra que hoy el Eterno ha permitido y que esta palabra. Haya sido esa semilla que usted estaba esperando y que la haya acogido en su corazón y que vaya poco a poco regándola para que crezca en usted, así en t o o por uno. Amén. Padre amado, te damos gracias, Abba, por la palabra que nos has dado hoy, Hashem. Gracias porque tú tienes paciencia con nosotros, Abba. En este día, Señor, tú has hablado a nuestros corazones, Padre, porque a través de este camino hemos recibido promesas tuyas, Padre. Y es verdad, a veces sentimos que el tiempo se alarga y no vemos la respuesta a esas promesas, Señor. Pero tú no has hablado hoy y nos dices, no te impacientes. Tu palabra dice que tú eres hombre para mentir, tu palabra dice que tú eres fiel a tu pacto. Y que cuando tú nos has dado una promesa a Shem, tú la cumples en nosotros, Padre. Que nosotros muchas veces fallamos. Que muchas veces nosotros hacemos promesas que no cumplimos, Padre. Pero hoy tú nos llevabas a meditar cuánto cuidado tenemos que tener cuando decimos algo. Cuánto debemos pensar antes de hacer una promesa, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho alguna promesa que no hemos cumplido, Padre. Queremos pedirte en estos momentos que nos liberes de toda maldición que haya venido sobre nuestras vidas por haber hecho una promesa que no hemos cumplido, Padre amado. Queremos pedirte que nos liberes, Señor, el día de hoy. Te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, de no haber sido fieles con nuestras palabras, Abba. Te damos gracias porque hoy, Señor, tú quieres liberarnos de cualquier maldición que haya sobre nuestra vida por haber prometido algo que no hemos cumplido, Hashem. Acudimos ahora, Señor, a la sangre poderosa de nuestro Yeshua HaMashiach. Que nos limpias, Señor, de toda maldad, de toda desobediencia, cuando nos arrepentimos de corazón, Padre. Te damos gracias, Abba, porque tú nos has enseñado que una cosa es que seamos perdonados de pecado, pero otra es que seamos limpiados. Que nuestro corazón, Señor, se purifique, Padre, se haga blanco, Padre. Que seamos verdaderamente desatados de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo mal recuerdo, Abba. Que sintamos, Señor, tu perdón y tu limpieza, Padre amado. Gracias, Abba, por esta palabra. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Padre, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, Abba. Y en este día, Señor, tú nos has llevado a reflexionar. En este día, Padre, tú has puesto esta palabra sobre nosotros, Señor, para que meditemos en todo lo que dejamos salir por nuestros labios. Que antes de hacer una promesa, Hashem. Lo pensemos, lo meditemos en nuestro corazón y veamos si tenemos realmente la capacidad de hacerlo, Padre. Sin embargo, Hashem, a ti te agrada el hombre de pacto, a ti te agrada el hombre de promesa, el que se toma con seriedad las cosas y que se compromete a hacer algo, Señor. A veces necesitamos, Padre, dar una palabra. Para esforzarnos en cumplirlas, Señor amado. Bendícenos en este día, Padre, que sea abierto nuestro entendimiento, Padre amado, para poder comprender a plenitud tu palabra, Hashem. Que tu palabra, Señor, que es como fuego consumidor dentro de nosotros, consuma la escoria y lo que no es tuyo, Padre. Y seamos renovados, Señor amado, y podamos entender tus pensamientos, Padre, con toda plenitud, Señor. Podamos entender tu palabra, Hashem, con toda plenitud dentro de nuestras mentes, dentro de nuestra Neshamá, Señor, dentro de nuestro Ruach, Señor. Oh Padre Santo, podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Y seamos verdaderamente personas transformadas de acuerdo a tu santa palabra, Hashem. Quita todo lo que no es tuyo, Señor. Toda falsa doctrina, Señor. Toda mentira, todo engaño. d e s a r r a i g a l o de nuestros corazones, Padre amado. Que seamos purificados, Señor. Cada uno de nosotros, Padre. Para servirte en espíritu y en verdad, como tú esperas de tus hijos, Padre amado. Hombres y mujeres fieles a su palabra, conscientes de la fe que están viviendo, esforzados, Señor. Como decía estos días, Señor, en una meditación, Padre, que podamos embellecer quién eres tú a través de nuestras vidas, Padre, a través de nuestras palabras, Señor. Seamos verdaderamente amados. Dignos de representar tu reino aquí en la tierra, Padre. Que ninguno de nosotros sea acusado de mentiroso, de fraudulento. Que ninguno de nosotros seamos señalados por el mundo por hacer promesas y no cumplirlas, Hashem. Sino que seamos personas correctas. Que seamos personas ejemplares. Que cada vez que hacemos un compromiso con alguien, lo cumplamos, Señor. Que nunca, Señor, avergoncemos el reino de los cielos. Que jamás nosotros seamos usados para decir ese dice y no hace, ese promete y no cumple. Que nunca, Señor, nosotros seamos instrumentos de maldad y de iniquidad, sino que nosotros, Señor, seamos instrumentos de gloria para tu nombre, Señor. Que exaltemos tu nombre con nuestras acciones. Y con nuestras palabras, Abba, Todar Rabba Hashem, oramos en el poderoso nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y Amén, Padre.